Se juntaron Mónica Carabajal y, y m a r í Acevedo y fundaron el club、eh, de softball Mayú. ¿eh? Y vienen este,、eh, formando generaciones、sí. y generaciones de softbolistas en La Pampa que、eh, se animan a disputarle este, a, a muchos equipos, no solo de Argentina, este, el, el, bueno, el, el deporte. Me tocó hablar、eh, el otro día con uno de los campeones del de seleccionado argentino U23,、eh, Juan Plattner. Que justamente es del club Mayú.、Claro. Eh, y bueno, contaba un poquito de cómo se había incorporado al club, de cómo sus vecinos del barrio lo fueron llevando. Y todo eso ocurre en la ciudad de Santa Rosa. Todo eso ocurre aquí en Santa Rosa. Vamos a conversar con Mónica Carabajal,、eh, una de las fundadoras de Mayú. Muy buenos días, Mónica. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Mónica, hace unos,、eh, unas semanas conversamos con, este, con tu hijo. ¿Eh? Con Huemul, y la oyencia misma nos, nos pidió esta nota. ¿eh? A mí me escribían、ah. diciéndome: No, no, pero vos tenés que conversar con Mónica Carabajal, que es la fundadora del softball en Santa Rosa. ¿Eh, ¿Vos te sentís así?、Eh, no, no, no, la fundadora del softball en Santa Rosa no. Sí, una de las fundadoras del Club Mayú.、Uh -huh. Pero, o sea, el softball hace rato que está en La Pampa y bueno,、eh, hay mucha gente、eh, que. que Ha formado jugadores y bueno,、eh, uno de ellos fue a r n a d l l o Gómez y bueno, ya, ya no está.、Uh -huh. Mónica, bueno, contanos, este, cont vamos a empezar de cero, por si alguien nos está escuchando y nunca, nunca、eh, se encontró con, con m a y u、eh, c ó m o decidieron ustedes armar este club?、Um, yo tenía una escuelita de s o f t b o l、eh, de niños y. Eh, y con Mari Acevedo, me, otra fanática como yo,、eh, nos propusimos un día fundar un, un club, o sea, darle un nombre y, y trabajar eh, eh, eh, o sea, con, con,、eh, con una comisión y, y en, en regla. n o、uh -huh. eh, eh, Y bueno, ahí comenzamos, eh, eh, hablamos con padres,、eh, Armamos una comisión con padres y bueno, de ahí nació el Club Mayú hace 20 años exactamente. El, fue en febrero del 2002. ¿Qué, qué significa Mayú? <coughs>、eh, Río de Estrellas. Río de Estrellas. ¿Y por qué e s e nombre、sí. me lo dio una de las niñas que iba a la escuelita precisamente y ella insistía e、eh, que se llamara Mayú. Entonces le pusimos este nombre. O sea.、uh -huh. Bueno, a, a, este, a propuesta de una de las, de las, este, de, de las estudiantes.、Eh, me acuerdo perfectamente el nombre de la nena, era Phil Maiken de la Cruz. Ah, Phil Maiken de la Cruz. Sí, claro, es、eh, una artista plástica, fotógrafa.、Sí. Eh, uh -huh. y, y, ¿Y en qué voz、eh, es m a y u、eh, Creo que es araucano,、uh -huh. eh, un, algo de eso. Tampoco me. me... me he puesto a, a, a averiguar mucho de eso pero bueno o se a el, el, eligieron ellos y quedó mayú, mayú. mónica a y m bueno qué pasó en estos 20 años con el s o f t b o l y en nuestro club pasó muchísimo y por suerte、eh, muy muy satisfactorio con、eh, con muchas cosas buenas siempre en,、eh, creciendo Y、eh, mejorando y, y estando siempre、eh, al mejor nivel nacional, y, y, y puedo decir con orgullo que el, del mundo.、Uh -huh. eh, eh, mis jugadores son reconocidos mundialmente,、eh, hemos logrado muchas cosas y, bueno, eh, eh, estamos felices por eso. Mari, contanos un poquito de, de, de vos, de cómo fue meterte en el, en el mundo del softball.、Eh, vos sos s a n t a r o s e ñ a ¿cuándo empezaste a jugar?、Eh, ¿Cómo recordas esos primeros años、eh, vinculada con, el, con este deporte?、Eh, me llevó a la cancha mi marido, Orlando Mata. a、uh、h -huh. jugaba、uh -huh. y, bueno, yo no, ni, ni enterada de lo que era el softball ni nada por el estilo.、Eh, ¿Qué edad tenías? Pues,、eh, 19 años tenía yo cuando. Fui a una cancha de softball. ¿Ya estabas casada? Sí, sí. Me casé a los 14 años. ¿Y tenías hijos ya? A Lucas, a、ah. Lucas.、Eh, y bueno, me enganché por Mari, por mi cuñada Rosa.、Uh -huh. Ellas me insistieron en que、eh, me sumara con ellas a, a practicar, a jugar y eso. Y bueno, jugué hasta el 92,、eh, que salimos campeonas Argentina.、Uh -huh. Y.、Eh, Y bueno, ya de ahí, eh, eh, Mari, que estaba dirigiendo chicos,、eh, me sumé a ayudarle. Y, y bueno, de ahí empecé yo a, a meterme en el softball. Bueno, me, me enganché de una forma que,、eh, no sé, como que me enamoré del, del softball. ¿Y en qué te destacabas? ¿Cuál era tu,、uh -huh. tu posición、uh -huh. o, o tu función dentro de, del equipo?、Eh, por lo general jugué en segunda, de short.、Eh, uh -huh. Eh, salí campeón de Argentina jugando de show,、eh, pero bueno. <risa> Jugamos á b de todo un poco. Eh, eh, eh, hasta jugué de pitcher,、eh, pero bueno.、Eh. <risa> ¿Es p i t c h el lanzador el pitcher?、Eh, sí, sí, sí. Claro.、Eh, es, es curioso lo que decís porque te incorporaste、mm. al, al mundo del softball teniendo 19 años, siendo una mujer casada con un hijo, y sin embargo tuviste un logro deportivo muy importante que es haber sido campeón argentino. Eh, es un montón que te haya pasado eso, y no conforme fundaste un club del que salieron un montón de estrellas en el mundo del softball. Sí, sí,、eh, por suerte.、Eh, bueno, lo, los lineamientos de, de, de que nos propusimos con, el, con la comisión del club en ese entonces era、eh, formar jugadores.、Uh -huh. eh, teníamos una línea de, de, de, de juego, de entrenamiento, de, de, de reglas y de. de de convivencia, de, bueno,、eh, primordiaba、eh, eh, que sean buenas personas, más que nada, y de ahí, bueno,、eh, si eran excelentes jugadores, mejor.、Eh, y bueno,、eh, el club sigue la misma línea,、eh, hay un, está la comisión que labura un montón, hay un grupo de padres espectacular que sin ellos no, o sea, No sería posible muchas cosas porque o sea esto no, no, no es uno solo esto es un grupo de gente que, que labura para que todo funcione desde la comisión hasta los mismos jugadores eh, eh, padres eh, y bueno claro el, la suerte que bueno los, los jugadores más o menos entendieron la, la consigna、eh, y, y bueno、eh, Más que nada, eh, trabajamos eh, en la parte de, de que le agrade al jugador, de que le guste este deporte y, bueno, eh, después eh, él mismo eh, eh, explote su, sus condiciones, su, su talento, sus cualidades.、Uh -huh. eh, en esta radio. Hablamos... Hemos tenido suerte en eso. Claro.、Eh, en esta radio hablamos mucho de, del fútbol femenino. Eh, eh, seguimos el fútbol femenino, el torneo local. Ahora、eh, hay un montón de mujeres,、eh, algunas no tan pibas, que se han sumado justamente a la práctica de, del softball.、Eh, ¿Qué pasa con, con las chicas también que por ahí están en formación?、Eh, ¿Tienen un techo en el, en, el, en el softball, en el logro deportivo? Eh, ¿Cómo está el softball femenino a, a, a nivel nacional? Por ahí vemos que los hombres han tenido la posibilidad de jugar en el exterior, de formar parte de un seleccionado, pero de las mujeres no se sabe tanto. Y el femenino eh, cuesta eh, armar equipos.、Uh -huh. Es muy difícil.、Eh, es complicado trabajar con el femenino.、Eh, de hecho, mi,、eh, a mí me, me gusta más trabajar con el masculino, pero bueno.、Eh, ahora、eh, se ha sumado un equipo femenino yo tengo desde chiquitas、uh -huh. de cinco años hasta mayores、eh, de hecho、eh, hemos logrado armar un equipo entre cadetas juveniles y mayores con muy buenas condiciones y, pero bueno el s fútbol femenino、eh, recién ahora está、eh, levantando un poco、eh, uh -huh. Hay que trabajar,、eh, en mi opinión, n o、eh, en formar eh, eh, más equipos femeninos para de ahí sacar eh, eh, eh, calidad eh, de, de, y sumar a las elecciones argentinas.、Eh. Mm -hmm. Pero bueno,、eh, falta mucha difusión, falta、eh, gente que quiera trabajar y... Porque o sea, nuestro deporte es、eh, totalmente amateur y bueno,、eh, cuesta sumar gente que quiera sacrificar un poco de su tiempo para, para dar una mano y, y ayudar en,、eh, en lo que es eh, eh, eh, enseñar eh, y bueno, en, en formar clubes.、Eh, uh -huh. eh, acá si、sí, tuviésemos、eh, varios clubes, eh, eh, mucho mejor sería nuestro nivel. Claro. porque no tenemos que envidiarle nada a nadie、eh, lo único que, que no tenemos es la competencia que tienen、eh, por ejemplo para n á o, o buenos aires、eh, femenino pero eh, eh, en, el, en el nivel de juego no tenemos nada que envidiarle a nadie、eh. claro, claro falta por, competencia. Suerte, suerte, por suerte y lo doy con mucha humildad、eh. uh -huh. eh, eh, nuestros jugadores son son muy aplicados eh, eh, Entrenan a conciencia、eh, y bueno,、eh, algunos tienen la suerte de llegar a, a una selección argentina, otros por ahí se quedan en, en cerca, pero bueno,、eh, siempre está, está eso de que se trabaja para que lleguen al mejor nivel.、Uh -huh. eh, Mónica, ustedes han pedido、eh, a la municipalidad un predio para, un predio para tener, para entrenar, ¿Cómo? un predio propio. ¿Cómo, cómo va ese trámite? Y el, lo último que nos dijeron es que en dos meses más o menos lo tendríamos,、uh -huh. que es otra de, la, de las cosas que, que nos ayuda mucho, o sea, porque el hecho de, de, de compartir las canchas de, de la federación,、eh, por empezar que、eh, son muy pocos los, los horarios que tenemos,、eh, se trabaja con todas las categorías juntas porque imposible、eh, utilizar otros horarios,、eh, la, Eh, y bueno,、eh, teniendo la, el, el terreno propio, la cancha propia,、eh, trabajaríamos de, de mejor manera. ¿Cuál es、eh, el terreno que, que han pedido al municipio?、Eh, hemos pedido uno cerca de, de la laguna, cerca de, de las canchas de, de la federación. Uh -huh, uh -huh. En, en un momento les, que, habían, les habían dado uno, pero no, no pudieron concretar.、Eh, nos habían dado uno al lado de las. De las Piletas de obra sanitaria, los piletones、uh -huh. sobre la calle Maradona, y eso, pero un lugar muy、eh, bastante feo. Y bueno,、eh, empezamos a hacer algo ahí hace, hace unos cuantos años. Y bueno, no, cuando íbamos al otro día, no teníamos nada,、claro. nada de lo que habíamos dejado. Entonces, no, no, no, podí, no pudimos hacer nada. Claro,、eh, un entonces, lugar muy expuesto. Exacto, lo. lo Se、lo devolvimos a la municipalidad y bueno, solicitamos、eh, otro. Uh -huh, uh -huh. Esperemos tener suerte. Y、eh, eso, eh, el hecho de que cada club por ahí tenga su, su espacio propio eh, eh, ayuda muchísimo a, a mejorar、eh, los equipos, o sea,、claro. la práctica, la, el, los entrenamientos, el, todo, en todo, en la competencia. ¿Cuántos deportistas, cuántas deportistas tiene hoy m a y u Eh, hoy tenemos alrededor de、eh, 70 jugadores,、uh -huh, desde preinfantiles hasta mayores.、Uh -huh. Y recién decías este, que, bueno, que hay mucho de, de voluntad ahí de estar ahí. ¿Ustedes no cuentan con ningún tipo de apoyo del Estado o sí?、Eh, no, no, no. Nosotros, bueno, eh, eh, el Estado siempre que hemos ido a, a, a pedir ayudas siempre nos ha, nos, nos ha dado una mano. En eso, en eso tenemos que estar muy agradecidos. Eh, tanto la provincia, la municipalidad, en lo que ha podido,、eh, pero siempre nos ha dado apoyo. Desde la subsecretaría, la dirección de deporte,、eh, el, el, la Cámara de Diputados, siempre han, nos han dado una mano、eh, económicamente, más que、uh -huh. nada, y, y estamos súper agradecidos.、Uh -huh. eh, eh, Yo entiendo que o sea, todos los deportes vamos a, a, estamos casi en la misma,、eh, pero bueno, siempre hemos, hemos tenido respuesta. Bien, bien. Y la última, Moni.、Eh, Ahora están entrenándose para algún tipo de campeonato, de, de, de, de, de competencia. Y、eh, yo estoy en, entrenando con nenas.、Eh, Eh, infantiles c a d e t a s para ir、eh, la semana que viene a un torneo Paraná que es、eh, selectivo, es para ver chicas para eh, futuras eh, preselecciones. Y、eh, bueno, también tenemos torneo en, en septiembre, las, las chicas mayores tienen la liga en octubre, eh, eh, los infantiles viajan en septiembre,、eh, tenemos, tenemos competencias y bueno. Lamentablemente tenemos que salir afuera porque acá hay muy, muy poquito. Ahora,、uh -huh. eh, lo que es infantil, e、eh, s hemos empezado a jugar con, con los chicos de All Boys, que tiene, Angelito tiene categoría infantil. y b u e n o p e r o lo que es、eh, el resto de, de, las, de las categorías, tenemos que salir afuera a jugar. Mónica Carabajal,、um, te, te agradecemos esta comunicación y por supuesto, micrófono abierto para que convoques a, a más pibas a jugar. Sí, se invita sí, sí, eh, eh, ambos sexos a partir de los seis años、eh, pueden sumarse、eh, ya saben la, la dirección el número de teléfono del club bueno invitamos a todo el mundo、eh, inclusive hasta el día de,、eh, o sea, el, la, la idea es hasta armar un, un equipo de lento ustedes saben lo que es el juego lento no no no, contanos、eh, El juego lento es para personas、eh, Más grandes, se, se tira de, de péndulo, la pelota colgadita, y bueno, es,、eh, también es, está bueno.、Uh -huh. Bueno,、uh -huh. esa es la idea, su m a r Como el n e w c o m en v o l e y pero en softball. Todo、no、edad, tiene ¿eh? Claro. ¿Eh? Como el n e w c o m en v o l e y pero softball. Exacto.、Eh, si estás bien físicamente, podés jugar la, la edad que quieras.、Eh, así que está bueno. Excelente, excelente. Gracias, Mónica. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y la difusión. Abrazo. Abrazo. Ahí, ahí conversamos、Adiós. con Mónica Carabajal, ella es fundadora del Club Mayú, formadora de e s o s b o l i s t、eh, a s y la nombramos a María Acevedo,、uh -huh. digamos que también es la futbolista. Eh, de la Pampa, estamos hablando que el, el torneo de fútbol este, de mujeres f e m e n i n o s se llama Mari Acevedo、sí. este, y que juntas armaron esto que es este, una disciplina que necesita claramente más difusión,、eh, pero que ha hecho mucho en la provincia. Claro, ¿yo qué linda ropa que usan para jugar? Me encanta, es espectacular. Me encanta la ropa.、Esos、pantalones blancos, todos ajustados. Y las, las camisetas. Sí, muy l i n d a Para salir son lindas, para andar、sí. todos los días.、Eh, te hace sentir un poco, o ¿Viste? Cubano, ¿viste? Que los, los cubanos sí, son. Sí, medio del, cubano. y bueno. Son también, más f e l i b o l i s t a s que e s o s b o l i s t a s pero bueno.、Eh, bueno, dentro de un ratito este, vamos a seguir charlando de estos deportes. p Está e bueno、eh, buscarle también otros costados、eh, que no sean fútbol, fútbol, fútbol. Claro,、eh, yo tengo una conocida que también tiene nuestra edad y en el último año se metió a jugar al s o f t b a l l y la pasa joya, tiene un nuevo grupo de, de pertenencia, entrena,、eh, son gente también de treinta y pico de años.、Uh -huh. Eh, al softball. Al softball. Tomás. Bueno, seguimos con más radiocracia.